オーディモテル。FM, Aquí está Loldi. Qué ganas tenía de encontrarme contigo, de pillar las nueve de la noche, las ocho en las Canarias en este miércoles 18 del 2 de 2015 y empezar a contar historias, a escuchar canciones, a seguir dándole vueltas a la vida a ritmo de rock and roll y de muchas cosas que decirte. Las mismas que puedes decirme tú vía redes sociales o en nuestro correo, que te recuerdo que es amigo y siempre dispuesto a leer. Sí, lamento que、no Puedo contestar a todo el mundo que quisiera y todo eso, porque te puedes imaginar, son muchos. Afortunadamente, hay días que hay menos. Pero Oldimotel r o b a f m fm es tu dirección de correo. Oldimotel r o b a f m fm. Hoy el trío es de Gregorio Escalona, Goyo de Vallecas, conductor de línea interurbana en la comunidad de Madrid. Se ha elegido tres joyas. Que compartiremos juntos aquí. Y hoy, tercer capítulo del d u k i e l decimonoveno de los 50 álbumes esenciales en Old Time Hotel, aquí en Rock FM, el disco de Green Day, post cumpleaños de Billy Joe Armstrong. Y、mmm, nada más、eh, tengo ganas de oír música, y supongo que tú también, ¿verdad? Hay noches que. Que la música te puede sacar hasta de problemas que te están dando vueltas a la cabeza de una manera. Tiene un poder terapéutico, yo siempre lo he dicho, más de una vez antes de empezar a hablar aquí: dolor de cabeza, sentarte, empezar a poner música. Por ejemplo, dices: Robe, g o j o Colino y Cantera, con la slide guitar de José Alberto Bátiz y la trompeta de Javi i s a s i del disco. Yo minoría absoluta, o l d i Motel. 7 pm de 9 a 12. o l d i Motel. El último hotel en Rock FM, Emerson, Lay Campalmer, How Down,、eh, disfrutándolo los tres、eh, con protagonismo de los teclados.、Eh, aquí nos gustan mucho las guitarras, yo creo que todo el mundo lo sabe muy bien. Desde que empieza el programa y suena la guitarra ya estamos con guitarras hasta que nos despedimos. Forma parte de la cosa, de la esencia del motel, donde una familia aficionada al rock y a. Las historias del pasado y del presente. Pasado mañana, hoy es miércoles 18 de febrero, pasado mañana en Málaga, el grupo sevillano, gritando en silencio, comienzan su gira 2015. Tienen álbum nuevo para pasearlo por todo el país. Al día siguiente, el sábado 21, tocarán en Murcia. Yo me imagino a Marcos, Miguel Ángel, Alberto y Jorge listos tras el calentamiento de la gira de acústicos y deseando encontrarte en los conciertos. Y en los bares. en los moteles. Gritando en silencio. harto ese ruido ハートでセーフィードケニカセカリアイ o ノディア n ペンサー。Sabes r s a que,、no、es que ?Levas l la patria tatuada a fuego, como una s i c a r i a de la cruel realidad。Lo que de verdad empieza a darme miedo es que pueda reventar.Daquilo, amigo, que esta noche no。Hoy nos vamos de conciertos, y no te deja de pensar.Mientras allá vares abierto. ただいま。 何